on Guzzi, Guzzi hoy, bienvenidas, bienvenidos un día más a Berrión, el magazine de actualidad de Berriozar y Ratia. Comenzamos una nueva semana, lunes día 8 de octubre de 2012 Lo hacemos como siempre, hablando de la información meteorológica Ahora mismo tenemos unos 15 grados de temperatura aquí en Berriozar Con cielos despejados y parece ser que hoy también será un día eh, bastante caluroso Con temperaturas máximas que llegarán hasta los 29 grados Y para hoy en el magazine Berrión eh, tenemos eh, previstos varios temas de actualidad. Eh, el primero de ellos eh, es eh, un repaso al nuevo número de la revista Berriozar, que ya estará en todos los buzones eh, de nuestro pueblo. Y es que si el viernes pasado hablábamos de, la, de una de las revistas que se editan en Berriozar, de la Zorrocaría, pues eh, hoy lunes hablamos de la otra, de aquella, esa revista con la que compartimos nombre con la revista Berriozar. Hablaremos con su director, con Iñaki Vergara... ...que nos contará que nos trae este nuevo número de la revista... ...y desgranaremos todos y cada uno de los reportajes que trae. Vemos que ojeando un poquillo la revista vemos eh, que habla de eh, las movilizaciones por el transporte escolar en Mendí Aldea, habla del eh, Festival Internacional de Cortometrajes de Temática Social que comenzará la semana que viene y habla de otras muchas cuestiones que, como hemos dicho, iremos desgranando en nuestro tiempo de entrevistas. Eso será dentro de un cuartito de hora o 20 minutos. Pero antes de eso tenemos que hablar de otras muchas cuestiones que os iremos relatando en nuestro boletín informativo, un boletín al que daremos comienzo en breves instantes, así que no os mováis, no cambiéis de dial, quedaos con nosotros en el 100.8 de FM o en eguzquiplaza.net porque vamos a comenzar. Y como hemos dicho, comenzamos nuestro boletín informativo hablando de las noticias más cercanas de Berriozar. Cientos de personas en la inauguración del nuevo auditorio. Ayer por la tarde se inauguró el nuevo in auditorio de Berriozar en la plaza Euskal Herria y cientos de personas se acercaron hasta allí para disfrutar con las actuaciones de los diversos grupos artísticos y culturales de nuestra localidad. Músicos de la Escuela de Música, la Banda de Música Doñua, la Coral. El Carrequín, Danzaris, Comparsa de Gigantes, el Grupo de Teatro Illuna y un largo etcétera se dieron cita sobre el nuevo escenario en una gran actuación conducida por una divertida clown que arrancó más de una carcajada a los presentes. Además de las actuaciones, también hubo tiempo para las presentaciones oficiales. La primera en tomar la palabra fue la arquitecta del edificio, Carmen Lagunas, que habló sobre el proceso constructivo de la nueva infraestructura. Het is een edificio compacto, met een volumen limpio, en onze intervención queríamos que fuera respetuosa con el edificio. Eh, teníamos que ampliar las el salón de actos existente, queríamos que fuera un volumen rotundo y diferenciado de lo que existía, y una prolongación de los muros de hormigón interiores. Los objetivos eran de pues, ampliación del aforo de 180 butacas a llegar a las 300 el crear un escenario apropiado para, para escenificaciones más ambiciosas, eh, un que tuviera un peine y soporte técnicos para las tramoyas, eh, tratar la accesibilidad tanto de la sala como la del escenario y solucionar las de para deficiencias auditivas, ampliar la, la cabina de sonido y, con y, con y proyección y al ampliar el, el aforo era necesario también el, el ampliar el, el vestíbulo existente. Nosotros empezamos en, en un edificio que estaba habitado eh, y tenía que estar en funcionamiento y no se podía interrumpir. Entonces, teníamos que conocer cómo estaba lo, lo que había para, para poder introducir los usos nuevos, con lo cual, eh, teníamos que conocer lo que hay, saber lo que vamos a romper, sujetarlo, después poderlo sujetar para que el edificio no se quede en el aire, después de eso romper y luego empezar a construir para luego poder seguir adelante. Ahí teníamos la explicación de la arquitecta Carmen Lagunas... Eh, ...y posteriormente tomó la palabra el alcalde de Berriozar, Xavier Lassa... ...que remarcó la necesidad de seguir apostando por la cultura. He dicho que el ayuntamiento cree que esta infraestructura sí se justifica. Así lo entendemos, porque si antes creíamos en la cultura popular... ...lo mismo que creíamos en la justicia social... Así seguimos creyendo hoy. Y no entendemos que la crisis deba hacer cambiar nuestro sistema de valores. Es más, pensamos que antes que dedicar el dinero ahorrado a pagar deudas financieras acumuladas de forma injusta, es mucho más necesario invertir en cultura e invertir en gasto social. Porque esa es la verdadera manera de salir de la crisis. No vamos a gastar mucho dinero en traer grandes espectros espectáculos a este escenario, porque no tenemos, pero sí vamos a hacer grandes espectáculos aquí, porque Berriozar tiene recursos culturales propios como para hacerlo. Estoy convencido de ello. Por otra parte, y sin dejar de lado el tema del nuevo auditorio, esta misma semana, los días 10 y 11 de octubre, es decir, del miércoles y el jueves, se realizarán visitas guiadas por grupos a esta nueva infraestructura de Berriozar. Serán en euskera y castellano y a las 6 y 7 de la tarde. Más noticias, según podemos leer en eguzquiplaza.net, eh, juzgan al gobierno de Navarra por la carga policial en Berriozar en 2008. Policías forales agredieron gravemente a varios jóvenes, uno de los cuales tuvo que ser hospitalizado durante el concierto prefiestas de 2008. El, eh, la pasada semana quedó visto para sentencia el juicio en el que piden responsabilidades al gobierno de Navarra. Iker Isiegas fue uno de los demandantes eh, que se sentó en el bancario banquillo de, de los que sentó, perdón, en el banquillo de los acusados al mismísimo gobierno de Navarra. Este joven de Iruña fue agredido por agentes de la policía foral en Berriozar en agosto de 2008. Aquel día se celebraba un concierto de rock prefiestas organizado por el ayuntamiento de Berriozar hasta que la policía foral decidió cargar contra los asistentes argumentando que había una pancarta en favor de los presos y que habían sido agredidos cuando habían procedido a su retirada. Sin embargo, Sin embargo, la versión de eh, los agredidos eh, y del propio alcalde de la localidad, Xavier Lassa, contradice la versión policial y es que según estas personas aquella noche todo estaba tranquilo hasta que los policías hicieron acto de presencia. Pasamos a otro tipo de noticias Hablamos de esos cursos breves Para padres y madres De niños y niñas que estudian en euskera En los cursos se enseñará A ayudar a los padres a relacionarse Con sus chiquis en euskera A través de canciones y juegos infantiles Además se ofrecerán pautas Para leer un libro infantil en euskera Sin, saber, sin casi conocer el idioma Y también se darán pautas Para ayudar en casa con las tareas escolares Un tema que preocupa mucho A numerosos padres que no dominan el euskera. La inscripción podrá realizarse hasta el próximo día 10, hasta el próximo miércoles en el teléfono 012 y los cursos serán los siguientes. Los días 16, 18 y 20 de octubre Chanchariak, canciones y juegos infantiles en euskera. Los días 23, 25 y 30 de octubre el taller titulado ¿Cómo leer un libro infantil en euskera sin saber casi nada de euskera? Y los días 6, 8 y 13 de noviembre, ¿Cómo ayudar en con las tareas escolares en Euskera. Como hemos dicho, la inscripción podrá realizarse hasta este mismo miércoles en el teléfono 012 y podéis obtener más información en la página web municipal berriozar.es y en el teléfono 948-300359. Berriozar.es y 948-300359. Más temas relacionados con el ocio y el euskera. Hablamos de minzaki, de los grupos de conversación para practicar euskera, donde se juntan una vez por semana personas que están aprendiendo euskera y quieren practicarlo y, por otra parte, euskaldunes, que, aunque ya dominan el idioma, quieren ayudar a otras personas a aprenderlo. El plazo de inscripción está abierto hasta el próximo día 22 de octubre en el Servicio Municipal de Euskera, en el 948 300359 o en la dirección de e-mail euskara, arroba, berriozar.es 948300359 o euskara@berriozar.es. Por otra parte, la presentación de esta actividad en Berriozar se llevará a cabo este mismo miércoles 10 de octubre a las 7 de la tarde en el Culturgune. Hablamos ya, aunque sea brevemente, de las noticias de Navarra. Hablamos también de esa concentración que tuvo lugar ayer en Pamplona de sindicatos y organismos sociales. Representantes de 38 entidades que agrupan a 209 organizaciones sociales, sindicales y profesionales integradas en la Cumbre Social de Navarra se sumaron ayer a las protestas contra los recortes lideradas por los sindicatos Comisiones Obreras y UGT. A la cita acudieron varios cientos de personas que permanecieron concentradas tras una pancarta con el lema «Nafarroa Murris que te encontra», sostenida por representantes de la cumbre. Entre los asistentes, además de los secretarios generales de UGT y comisiones en Navarra, Juan Goyen y José María Molinero, se encontraban dirigentes de los colectivos que apoyan a la cumbre, así como el dirigente del PSN, Juan José Lizarbe, y el coordinador general de Izquierda Unida, José Miguel Núñez Durante el acto, Kevin Domínguez, del Sindicato de Estudiantes, y Altair Mendiburu, del Consejo de la Juventud, leyeron el manifiesto suscrito con motivo de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, en la que rechazaron las políticas que acentúan la desigualdad y la desregulación del mercado de trabajo, según denunciaron. También remarcaron lo que entienden como permanente agresión del gobierno del Partido Popular contra los derechos sociales, laborales, democráticos y contra los pilares que sustentan el estado del bienestar. Y siendo lunes, los medios de comunicación se centran en la actualidad deportiva, actualidad que pasa por la derrota de Osasuna ayer en San Mamés por 1 a 0 contra el Athletic de Bilbao. Un partido en el que hubo ocasiones de gol por parte de los dos equipos que no supieron acertar, no tuvieron puntería. Eh, de cara a la portería rival. De hecho, Osasuna eh, lanzó tres veces eh, contra el, eh, la portería rival, aunque todas fueron al palo. Eh, finalmente, eh, la victoria fue para los eh, Zurigorris, eh, para el Athletic de Bilbao que se alejan de los puestos de descenso, mientras que Osasuna cae un poco más en el pozo. Por otra parte, y hablando de deportes, Aritz Lassa cayó frente a Idoate, frente al chantreano Miquel Idoate, tras un parcial de 0 a 4. Idoate ahora se enfrentará en la próxima fase a Asier Olaizola. Pues bien, esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en Berriosari y Riatia en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzquiplaza.net. Trying to look for anything All of a sudden couldn't take my eyes off you I didn't even know if you could tell That you had me in a day saying what the hell Here's my name number baby just hit myself Loving everything you do cause you do it well Don't know what you got me thinking Tell you how it's gonna go. You and me gonna need a little privacy. I don't wanna do the dance, no, don't see -si -do. I need a warm woman, man, seven days a week. Quit trying to play a cool boy, and make it move. I told you how it is, nothing to lose. You been staring over here, all night for free. And I ain't taking cash or credit, just a guarantee. There ain't nobody else but me, boy. Yeah, you Right through the night, like me. Have at a matter tight sight and invite like three to hit the night. Like they say, I'm Papi, I'm Mami, it's nice to meet you. Me gusta hermosa, señorita. I love how you shake your distinctive features. My name's Ludacris and I'd like to freak ya. They say, No parada, do it again. If you know me, so I'm like, Who would be in? I'm the numero uno, rico hombre. Baby, feel this and grita mi nombre. Toro la noche, no you won't say. Skip the folk play, sip some rose. Either that or some fuveca. Clico and on that note adios amigos. Bye bye. que no puedo hacer Volver a casa después de las 10 Tener novio sin parar aunque no me deje papá Pacto para todas las edades Ni beber ni conducir ni tanto maquillaje ¿Qué inventos has leyes para un adolescente? Que Bueno y seguimos adelante en el 100.8 de FM, estáis escuchando Berriozar y Riatia y como hemos dicho antes vamos a hablar de Berriozar la revista con la que comparte nombre esta radio y que nos trae toda la actualidad de nuestro pueblo mes a mes eh, ya tenemos el número de octubre entre manos y también para hablarnos de todo ello está aquí Iñaki Vergara su director Kaiso Iñaki Egunon Kaisho Egunon eh, número de octubre ya en la calle me imagino que ya en todos los buzones ya el reparto pues mira ayer me dijo un vecino que todavía el zarcico no está que nos tenéis imaginado yo digo, no <risas> que llegó el jueves y la estamos repartiendo vamos ir bueno, poco a poco efectivamente es un el reparto también lleva tiempo ¿no? que mucha gente sí no por lo, lo menos sabe, entre dos, tres días, según cómo vayan arrancando, la gente con la que disponga ideal sí que se suele llevar, hay veces que en dos días uno y medio está y hay veces pues que van que andan más, más flojos de gente y lo hacen en dos, tres días Hay que recordar que Berriozar, bueno, también ha crecido en los últimos años, que tampoco que hay, que hay muchas viviendas hay muchos, eh, muchos pisos, muchos vecinos y vecinas y que bueno, que, que todo el mundo tenga su revista Berriozar en el buzón, pues eh, también... Sí, porque aquí Berri también, la idea es que llegar a todo el mundo y Artiberria y, y zonas ya que empezamos a buzonear. Uh -huh. Bien, pues eh, comenzamos, eh, si te parece, por la portada, aunque eh, ya hablaremos de ese tema un poquito más adelante, que es el de la movilización por el transporte escolar de Mendialdea, que es uh -huh. lo que habéis elegido de tema de portada, ¿no? Sí, hemos arrancado, yo creo que ha empezado el curso con un tema bastante candente, que eran los autobuses y el transporte escolar, y yo creo que había que reflejarlo en el pueblo, sobre todo uh -huh. después de todas las movilizaciones que ha habido. So <laughs> incluso esa adhesión de, de parte de la gente de Castellano también, que se uh -huh. ha metido ahí un poco, pues viendo un poco la, la cruda la situación en la realidad en la que se enfrentaban, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que había que sacarlo y hablar de él y, sí, y por lo menos creo... explicarle a todo el mundo, que no, la... que no tiene críos. <risa> <risa> pero al final, si no tienes críos que tengan que ir a la escuela, posiblemente no te importe o te dé igual, pero bueno, yo creo que había que explicar un poco el tema a la, a la gente. Y la imagen que habéis elegido de portada, yo creo que es muy significativa, ¿no? Una de estas movilizaciones, una de tantas que han realizado uh -huh hasta ahora, una marcha hasta, hasta el colegio eh, se ve una, una columna humana ¿no? De, que, que yo creo que refleja muy bien eh, las movilizaciones que se han llevado a cabo hasta ahora. Sí, sobre todo refleja el movimiento que puede crear esto ¿no? pues tanta gente todos los días yendo al, al colegio, el, el esfuerzo el paseo, el Y no ya ha llovido, y va a decir, si ya la molestia de, de llover que te obliga a ir pues con paraguas, o con los coches o con lo que sea, uh -huh. pues pues no sé, yo creo que es una forma de reflejar que, que claro que al final parece que el colegio está ahí a las afueras que no va a nadie, pero no hay muchísima gente implicada en, todos uh -huh. los días en, en el movimiento hasta el colegio. Bien, sin embargo, el primer tema de las revistas, una vez que empezamos a ojearla, es la propia revista que cumple seis años. Sí, este es nuestro sexto año, Empezaríamos, habría empezado en, en junio como empezamos, pero bueno, este es el curso con el que arrancamos ya el sexto año y, y con ganas de, de seguir otros seis, otros sesenta, <risa> lo, que, lo, que, lo que podamos gracias a, aguantar un poco gracias a los comercios y, y la publicidad. En este caso, aunque en las fotos salen eh, todos, o bueno, parte de los trabajadores, eh, de la gente voluntaria que hace esta, esta revista, la entrevista es contigo, ¿no? Sí. ¿No te estás cansando ya de que te hagan entrevistas? Entonces, ¿Te hacemos aquí? ¿Te haces también en la, en la revista? Es parte, por ser un poco más la cabeza visible, ¿no? Lo que has comentado, aquí salíamos seis de la revista, estaban, nos faltan otros dos o tres por aquí que andan colaborando habitualmente, entonces al final, pero bueno, la cabeza visible como director pues me toca un poco a mí, entonces pues al final lo que, lo que toca. Entonces, no sé, pero bueno, no me cansa porque al final es un proyecto que llevamos entre todos y, y ilusionados, pues Entonces, al final lo que hay que hacer es darle publicidad y que la gente se entere del trabajo que hacemos y, y el esfuerzo que, que cuesta ¿no? un poco, ¿no? Uh -huh. Al final la gente pues, te dice en la calle, ¡Eh, la revista, que este mes llega tarde, por ejemplo, lo que comentaba el zorcico, ¿no? Que no está, que no está, que la ha visto en todos los buzones. Pues es un esfuerzo y, a, y sobre todo eso da tita ilusión, ¿no? Que, ver que la gente pues, mes a mes la quiere y quiere que llegue, entonces, pues no sé, pues volvemos a explicar un poco cómo está la situación Y animar a la gente al concierto del mes que viene, a los sorteos que estamos realizando, que realizaremos también el mes que viene, mm. un poco animar a la gente a, a participar y que si la quieres tener, pues un pequeñito esfuerzo como el que vamos a hacer ahora con el sorteo y con el concierto, pues, pues se puede hacer. Uh -huh. eh, hay algunas eh, preguntas muy interesantes en esta entrevista que te realizan en la revista, por ejemplo, cuál, cómo ves la evolución de la, de la revista, claro, porque en seis años da tiempo para que cambie mucho ¿no? La, la sí. revista, el producto en sí, ¿cómo, cómo la ves ahora comparada a cómo empezó? Hombre, pues ahora mismo que este mes volvemos a tener color la veo un poco más gordica si se puede decir, pero la verdad que hubo unos meses en los que incluso tiramos con 12 páginas en color interiores y eso la verdad que era una, una gozada porque veías que la revista tenía peso por sí misma, había contenidos había páginas, había de todo ¿no? entonces ahora mismo a las reuniones empiezas a repartir los temas y a nada que repartes esos temas ya ves que no te encajan más temas para poder meter, ¿no? es una limitación que tienes y aunque decimos hace los temas más pequeños para que entrasen más contenidos, al final, pues ves que hay muchas cosas, incluso los redactores yo creo que también necesitan un poco más de espacio para poder escribir o poder expresarse, ¿no? Entonces, al final, pues te fastidia un poco eso, ¿no? Que, pues, tener que estar tan acotado. Pero es la realidad que nos da ahora y es con lo que tenemos que trabajar. Efectivamente. Bueno, eh, una realidad a la que intentáis hacer frente mes a mes, también el... Eh con distintas iniciativas, una de ellas es la campaña de Non Artean, entre todos, Berriozar, uh -huh. eh, una campaña que sigue adelante, ¿no? Que, sigue con... adelante, sí, esta vez hemos hecho la revista, lo lanzamos como la entrevista, para que la gente nos, nos conozca más profundamente, pero a partir de, yo qué sé, yo creo que la semana que viene haremos un empujón a la campaña del sorteo. El sorteo, pues, como os comentado alguna vez, ¿no? pues, pues casi 1.500 euros en premios que nos han patrocinado, diferentes que hemos intercambiado con diferentes comercios que trabajan con nosotros, en el que pues, va a haber tres bloques de, de premios, en el que por un euro pues, a cualquiera de los, de los premios y son creo que premios bastante golosos para poder repartir, compartir o lo que sea. Uh -huh. ¿Y el sorteo se realizará...? Eh, un... el, ya tenemos fecha, ya por sí. fin, el 24 de noviembre. 24 de noviembre. En un concierto vamos a realizar en el auditorio. El otro día se estrenó, pues luego iremos entre los <risas> siguientes actos. No sé si nos toca el cuarto o el quinto acto, o sea que está casi, casi ol sigue oliendo wow. a nuevo. <ríe> Lo podremos utilizar y ahí vamos a montar un conciertillo con la Blue Bag Bits y luego por la señora Nora. Es otro los grupos que tenemos ya concertados para, para el concierto. Uh -huh. Estamos ahí dudando si por tiempo meter un tercer grupo. Estamos ahí un poco, pues, a ver quién se nos anima a colaborar también un poco por fuera y así. Pero bueno, por ahora tenemos los dos grupos asegurados y yo creo que ya abarcamos un grupo y un contenido de gente bastante grande, que bueno, que hay que llenar el, el auditorio. Uh -huh, efectivamente, ahora tenemos un auditorio grande para, sí, sí. para llenar, no es, eh, bueno, no, no es como la antigua escuela de música, la, el antiguo escenario de la escuela de música o otros escenarios que, bueno, se podían ver más, más llenos con, con que fueran 100 personas, pero ahora es, es un reto no, más grande, ¿no? Sí, sí, nada no, más yo creo que esos, los vacíos se notarán más, <risa> a dar más espacio Bueno, pues habrá que intentar que no haya vacíos Nada, intentaremos con estas entrevistas y un poco de cartelería que vamos a sacar a la calle, que, que la gente venga y, y nos apoye, que es uh -huh. un poco lo que nos interesa Efectivamente, ese concierto que, del que ya hablaremos eh, más adelante seguramente el mes que viene Podamos dar eh, más detalles y hablar eh, largo y tendido de ese, sí. de ese concierto. Eh, nosotros nos quedamos con la revista de octubre. Eh, seguimos adelante y vemos el reportaje que ya hemos mencionado en la portada. Es el del transporte escolar. Eh, dos páginas de reportaje mmm, en el que se puede leer y se puede ver eh, sobre todo lo que, lo que significa ¿no? esta movilización. que Aunque ya sí. lo hemos comentado antes... Eh, sí, también es, es importante. Sí, las imágenes yo creo que es importante, por lo menos ver el desarrollo del día a día, ¿no? porque la portada yo creo que impacta, pero luego ver pues, pues madres que quieren llevar a sus hijos a Upas yo creo que al final el recorrido, claro, igual para ti puede ser poco, pero para un niño pequeño empezar la mañana con esa caminata, pues yo creo que puede ser más complicado, no sé, y luego pues, los típicos problemas con coches, con mm. pues el hecho que que igual tenga que haber un servicio extra de policía municipal para para estar más al, al oro ¿no? de, de esos cortes, esos pasos de cebra Sí, que los niños tampoco pueden ir solos tienen que no, ir acompañados el mismo por... día de, de la caminata esta como otras, los críos se ponían a correr por ahí y el otro sitio, por donde, el otro carril donde circulaban coches, yo creo que creaba problemas también, ¿no? al final, por mucho que irían despacio, que serían, por lo menos salía un niño corriendo, pues al final yo creo que son, son complicaciones mm, mm, efectivamente, bueno, y siguiendo adelante otro reportaje este muy espectacular, con eh, unas fotografías eh, preciosas eh, es el del concierto de Marea eh, de todas formas eh, este un reportaje que eh, yo creo que no, no no escupo en el en el, la revista del mes de septiembre o cómo? Eso es las fiestas plegaron toda, llenaron toda la revista y al final se nos queda una espinita por cómo no vamos a sacar este concierto que nos regalaron los de Marea aquí en el, en el pueblo además, ¿no? Pues como dicen, ¿hijo, en, ¿cómo lo de hijo pródigo en casa o...? ¿Eh? ¿Cómo lo, ¿Que en casa no hijo pródigo que vuelva a casa o no? Ah, ¿Cómo sí, es sí, el... sí, sí, no, no, que la, de los hijos pródigos sí, bueno... Eh, eso es. No, no nos lo digo en su tierra. ¿eh? ¿Cuál es, el... bueno, es, regalar... es que yo creo, yo creo que estamos mezclando dos, dos dichos distintos. verdad que, sí, es... que sí, que <ríe> sí. <ríe> Pero bueno, nos regalaron un pedazo de concierto que fue tremendo. Yo creo que había una forma, había que, que rescatarlo de alguna forma y. Y el sonido ya no, porque se nos está metido dentro y se nos ha ido, pero las imágenes las teníamos ahí, había que, que hacer un especial. Sí, yo creo que a través de las imágenes de Pachipitillas, de las tuyas también, bueno, pues se puede ver muy claramente, ¿no? Está, uh -huh. eh, casi se puede sentir el, el ambiente que había. Sí sí, pone la mano encima y, y vibra. Y, eh. <risa> Efectivamente. Bueno pues eh, más cositas. Eh, seguimos con una sección clásica ya, que es el del ayuntamiento, la del ayuntamiento por dentro. Esta vez con una entrevista a Raúl Maiza. Sí, era el de Bildu, era la, vamos haciendo por orden y el que nos, nos tocaba. Ya alguna una foto ya estrenando el auditorio. igual fue él el que lo estrenó? Porque ya Efectivamente. Ya... Eh, estábamos viendo, sí, sí, en la fotografía sale en el patio de butacas del nuevo auditorio antes de que se estrenara, ¿eh? Menuda uh -huh. exclusiva. Que tiene que ser concejal del tema. No <risa> tiene que ser el urbanismo. Efectivamente. Bueno, una, una entrevista en la que vemos que Raúl Maiza se define eh, bueno, como una persona sencilla y trabajadora Un amante del deporte y de la naturaleza eh, Nos ha llamado la atención también Como define a Berriozar Un pueblo comprometido con los temas sociales Solidario, sostenible Y un pueblo que sorprende Bueno, este tipo de cosas que podemos leer en estas entrevistas Un poquito más íntimas, ¿no? De, los, de nuestros concejales Sí, esa era un poco la idea Yo creo que al final poner un poco cara A la gente que está ahí diciendo Lo que día a día te va... Te va a repercutir. Yo creo que era interesante y, y saber un poco, pues, si pues, puede decir de quién me cogea o un poco mm. lo, que, lo que hace o cuáles son pues, sus gustos. Yo creo que al final puede ser un poco interesante para acercarlo más a, al pueblo y al final, pues, eso decimos hacer con todos los partidos un poco, pues, pues que nos dicen un poco su mm. lado más... Más personal. Efectivamente. Bueno, y ya casi estamos llegando al final. Uno de los últimos reportajes de interés, de, de entidad, perdón, es el del Festival Internacional de Cortometrajes de Temática Social de Berriozar, el FICBE que se celebrará del día 17 al día 20 de octubre también en el nuevo auditorio. Yo creo que esto son... No, no lo estrenan ellos, creo que hay una actuación anterior, pero vamos, también es de las primeras actuaciones que va a haber. Sí, sí, aparte de la inauguración del, del domingo pasado, yo creo que ellos estaban ya ahí. De hecho, al principio, antes de la inauguración, se rumoreaba que iban a ser ellos, estaban ahí un poco con los nervios, <risa> pero bueno, yo creo que, que, que llenarán. El año pasado, pues con el, con el espacio pequeño lo llenaba y tenía que quedarse gente fuera, yo creo que que tengan un siga esto su trayectoria, yo creo que, que sería muy interesante que pudiesen llenar todo el auditorio todos los días y y sobre todo los días esos intermedios como, como la gala final que siempre es muy interesante. Una edición también especial para ellos porque si vosotros en la revista cumplís seis años, ellos cumplen cinco eh, Sí, sí, mucho aniversario es. <ríe> en esta revista en esta, Sí, sí, sí, eh, pero bueno, eso es lo que, lo que dicta también la, la actualidad. Eh, ellos cumplen cinco años, en un, tienen un programa además a, para esta edición muy interesante, con muchas novedades con eh, un ciclo de cortometrajes en euskera eh, con una nueva programación condensada en, en lugar de en dos fines de semana, en cuatro días seguidos eh, bueno, muchas novedades las que nos trae el FICBE de, de este año, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí, vendrá interesante como siempre siempre nos han contado que reciben una cantidad de películas bastante grandes para de cortos para esto y yo creo que la selección siempre suele ser interesante y bastante llamativa y buena, entonces esperamos mm. tener buen, buen cine, corto bueno, pero buen cine En próximas fechas estaremos aquí con algunos de los organizadores del, del FICBE para que nos cuenten todas esas novedades de primera mano y nosotros seguimos con la revista Berriozark del mes de octubre y llegamos al final, eh, una página de noticias breves en las que habláis de esas pequeñas, pequeñas pinceladas de actualidad y también le dais un rinconcito a vuestros anunciantes ¿no? Sí, es, al final son temas pequeños que, que yo creo que, hay que, que el pueblo se tiene que enterar de que, de que existen, que están ahí y luego esa devolución que le hacemos un poco a nuestros comercios de, de, de darles un pequeño espacio para que la gente sepa dónde están y lo que hacen, ¿no? porque muchas veces te puedes enterar que una tienda hace algo pero igual no sabes todo lo que hace O al estar en un rincón o en un lado del pueblo hay mucha gente que ni conoce ni que sabe que está. Entonces, aparte del anuncio, que yo creo que la gente lo recurre y lo lee, yo creo que tener un espacio como esta, yo creo que les viene bien porque al final siempre cuando vas luego a los comercios pues les dicen que les han visto la foto o que han entrado clientes nuevos. Entonces yo creo que es una forma de volverles el... El favor que mesa a mesa den con nosotros pues, pues de esta forma Yo creo que ellos están contentos Y nosotros también uh -huh. En este caso eh, Tenemos dos eh, noticias Relativas a comercios Y otras dos que hablan de pues, sendas noticias, eh, alguna que ha ocurrido ya en el pueblo como es la inauguración del área de autocaravanas eh, que tuvo lugar el 29 del mes pasado uh -huh. y por otra parte la presentación de la actividad Mintzaki de que tendrá lugar este mismo miércoles el día 10 y ya con eso mm, hemos concluido el repaso a la revista Berriozar de este mes de octubre, eh, un mes que ha venido bastante cargado ¿no? de de actualidad y de temas interesantes. Sí, yo creo que sí. La verdad que arranca el curso y se nota que empieza a haber muchas más actividades de lo que, de lo que ha habido pues, en el verano o el especial fiestas. ¿no? Al final esto ya arranca y estamos lanzados ya de cara a todo el curso. Mm -hmm. o sea, es un poquito, esa es la, la idea y, y yo creo que al final ya lo que viene con la vida que tiene el propio pueblo, yo creo que al final la revista se va, <ríe> se va llenando <ríe> que harían falta 24 páginas y no solamente 16 para pa recoger todo, incluso más. ¿no? Pero bueno, ahí estaremos un poquito al tanto e intentando cazar la noticia. Efectivamente, de cara al mes de noviembre me imagino que ya habréis empezado a trabajar aunque todavía es pronto y eh, podremos esperar un número en el que el FICBE volverá a ser protagonista, ¿no? Aquí ya lo habéis apuntado en cierta manera, pero eh, bueno, habrá que dar el palmarés, sí, etcétera sí. etcétera, ¿no? Los temas están repartidos los reactores seguro que están trabajando ya <risa> llamando a la gente, haciendo las entrevistas los previos, haciendo los contactos y sí, el FICBE está claro que es uno de los temas de, de partida Volveremos con el Ayuntamiento por dentro y con muchas más secciones que, que queremos volver a, rescatar, bueno, volver a rescatar y volver a, a nombrar. Y muchos temas, pues eso, que es la actualidad de este, de este mes. Uh -huh. Perfecto, pues eh, estaremos nuevamente contigo el mes que viene para que nos presentes un nuevo número de la revista Bergio Zariñaki Vergara. Muchas gracias. Es que es Ricasco. Es que es Ricasco. Pasas a zure mesura, ni sarran bai, mundu bat euskara's. Pasas a zure mesura, ni sarran bai, mundu euskara's. Pasas A hablar de la actualidad Con Iñaki Vergara Que nos ha traído el nuevo número De la revista Berriozar Nosotros nos vamos a despedir Eso sí, volvemos mañana a partir de las ocho y media Con el boletín informativo en Euskera Y a las 9, como no, con el magazine Berrión Mañana tendremos con nosotros a José Mari Esparza, el editor, que ofrece mañana mismo una charla en el Culturgune de Berriozar. Betico, aviar arte, chincho, Aquizán, eta <música> ondo bici.